En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Todo limpio u y bien h e a la c a m m o puedes Para la que estamos contentas. Para las divertidas. Para las utópicas. Para las luchadoras. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Yo、aquí siempre te espero, porque yo sentí u n programa hecho por mujeres y algunos hombres florero, con ancha, muy contenta cuando. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a la hora que nos escuchen. Voy a comenzar el programa con una frase lapidaria. ¿Qué? ¡Qué trágica! Ni una mujer es más mujer por ser madre, ni un ministro es más listo por ser ministro. Pues yo traigo hoy un artículo que voy a leer. Que... No lo pude leer el sábado porque estábamos en periodo de reflexión. El domingo no lo pude poner en el colegio electoral donde yo estaba porque era el día de las votaciones. Pero hoy aquí usted me va a permitir a mí el placer y el honor de leerlo porque es que no tiene desperdicio. Venga, pues. Ahora mismo ya. Venga, ya. Pues Que lo vamos a dejar para、Eso. luego. Bueno. Pues el sábado pasado apareció en, por internet, ponía el mundo, dice TV El Mundo. La mujer tiene que volver al hogar. Según el presidente del PP de Andalucía, Javier a r e n a que ya lo conocemos todos, ha declarado que apoyará todas las políticas relativas a la mujer que se p o n g a en marcha desde el gobierno central. Y que persiguen recuperar los valores familiares que, desde que la mujer trabaja, se h a perdido. En este sentido, Javier Arenas dice: no temer a la violencia feminista que practican entre ellas y hacia los hombres. Cuando esas feministas vuelvan a estar cómodamente en su casa, educando a sus hijos y cuidando de sus familias, nos lo agradecerán, ha dicho. Y lo harán porque, según el candidato, la sociedad será mejor, no se producirán tantos fracasos matrimoniales, los jóvenes dejarán de descarriarse, las familias volverán a corresponderse con los modelos tradicionales e incluso se reactivará el empleo.、Uh -huh. Además, Arena apoyará la reforma de la ley del aborto para proteger la maternidad y a la mujer de la violencia estructural que le obliga a abortar. De manera que frenar de manera tan cruel una vida será penado, posiblemente con la cárcel. Ahí queda lo dicho. Madre mía.、Dios. O sea que、Pero、bueno, eso es posible. Eso es,、mm, estamos o es... e s en pleno siglo XXI. Estamos... El que quiera mirarlo lo puede mirar. No, bueno, no, no, no no le des no, propaganda. No le vamos Iván, a d a r、no. propaganda. Yo es que me quedé cuando lo vi el sábado por la noche. Pues esta, esto que yo decía es lo que le respondió una, una parlamentaria socialista al señor Gallardón, ...por la... Decía, porque dijo, se atrevió a decir. Que, lo, ¿cómo era? Que las una mujer para ser verdadera mujer tiene que ser madre. ¡Oh, ¿vale? vamos, de verdad! Y, y claro, entonces eso supone que las viudas, las que no quieren tener hijos, bueno,、no、pueden, las que no pueden,、eh, las monjas, esas no son mujeres, ¿no? No, auténticas no. Es <risa> y, me hizo, y me hizo mucha gracia que, que, que una de ellas, no sé cuál, le dijo: Señor Gallardón, ¿qué razón tenía su padre una vez que hablé con él? Y me dijo: Pues tú no conoces a mi hijo, que mi hijo es todavía más de derechas que yo. <risa> Y parecía el hombre que era más así, más progresista, y está dando la cara, ¿eh? Hay que ver. Claro, que volvamos acá, ¿no? La, la Con no la pata quebrada.、Sí. Pero es que siempre hay muchos adictos y adictas en el mundo que quieren seguir muchas tradiciones, como esa es tradición, pues como eso no sé qué, como eso, y, y eso por aquí, y eso por allí, y eso, y se va formando una bola cada vez más c u r d a pero、ah. b u e n o Total. Pero bueno, ahí Pero seguiremos la lucha. Y seguiremos lo mismo s trabajando que. Hombre. Así que. No, pues, que, trabajar, ¿no? que nos perdonen los, las personas que nos escuchan porque estamos un poco、sí. indignadas, ¿no? Hombre. Y por eso hemos empezado por de ahí. De esta forma. Hombre, tú ves con lo del aborto, tú sabes que lo、no、hemos hablado muchas veces aquí y o no estoy de acuerdo. Eso es Hombre, una o i n i Yo no estoy de acuerdo. v a l e e、sí, Vamos sí. a ver. Pero、Toda、que s la... e es un debate, s u pero a d ya, sí, vamos, no, de verdad, pero vamos a ver, v a m o、sí. sí. no, sí, sí. no、a ver, a m o s a ver, v a m o e r vamos a ver, a o s a r vamos a r vamos a ver, vamos a e r v a o s a r a m o s a ver, vamos a ver, v a m a ver, a m o s u e r vamos a c e r a m o s a v e a m o s a e l a o s a ver, v a m s a e r vamos a ver, a m o s a ver, a m o s e r o s a e r v a o e l m o s a ver, v a m s a e r a o s a e r v a o s e r m o n a ver, v a s a v a o s a e r v a o s a ver, o s a e r v a s a ver, v a m o e n g a n d i n e r o p u e d a n h a c e r l o i r s e a m o s r o s a r a m o s a e a m s a e o s a r a o s a r a o s a e r vamos e r v a m o a e r s a e r m a ver, a m s a v a o s a ver, o n a ver, o s a e o s a o a h í l l e v a s r a z ó n Todo el mundo, cuando la ley del divorcio, todo el mundo se iba a divorciar. No o se han divorciado por los que han tenido que divorciarse, las personas.、Okay. Pues con eso es igual. Y、sí, uh -huh. no, que las que lo quieran hacer, lo hacen, las que no. Pues... Y precisamente, y precisamente、claro. ahora esta reforma laboral va en contra de la maternidad. Porque、Totalmente. muchas mujeres no pueden tener hijos. Sí, porque sí. No, se lo, no ...no tienen... lo... se no pueden compatibilizar su vida familiar. O su vida personal con su vida laboral. Bueno, ahora tampoco se puede conciliar. Ahora bien, tampoco. p e r bueno,、puede. porque con esa ley. Ni muchas mujeres más, ni muchos hombres. Sí, sí. Bueno, y después la precariedad económica a la que se ve la gente sometida y miles de cosas. O sea, que de proteger la maternidad que no digan nada. De proteger la maternidad, lo que están haciendo o queriendo no volver para Dice, casa. Y de regularizar l m e r n i d a En la cocina, como se decía antiguamente, en la cocina y con la pata quebrada. Eso es lo que quiere. No, hombre, que te llama la atención que, que bueno. Partido, n o siempre la, la, los partidos conservadores、eh, han tenido en su ideario la gran palabra que es la libertad. n o Cada uno, sobre todo en lo económico, parece que, que es la clave. n o Entonces es un poco contradictorio que esa palabra que, esa, que se les l l e n a la boca de libertad, después en, en los derechos individuales, en lo que cada uno quiera hacer con su vida, quieran poner tantos límites. Pues vamos a ver, aquí el pensamiento único. No va,、no、cada uno piensa y cada una, pues, como libremente、eh, le parece, ¿no?、Uh -huh. Y entonces, bueno, pues ahí tienen que estar todas las opciones para todas las personas. cada persona. uno, para esa es la libertad que cada uno. Elige a dependiendo de sus circunstancias, de lo que sea, porque muchas personas hay que a lo mejor no están de acuerdo, pero por mil cosas o mil cosas. Nadie momentos, les va a obligar a hacerlo. Y ni nadie l o s va a obligar, pero por lo menos si tienen esa necesidad, que lo hagan en buenas condiciones. No, sí, bueno, es y la mujer ha trabajado siempre. ha acabado. La mujer t r a b a d o siempre. Eso. Más、mirando. que los hombres, siempre, pero y sigue porque, trabajando. Y, y sigue trabajando. Con una vez que estaban de s aso y se quedaban los niños s o l o Y luego,、no、la quedan, mano, oye, luego la oye, va a mano. La Lo va a mano y, y, y luego barre y la niña y, y, y, y, y pinta muchos techos. Vemos、no, que la mujer、Muy、no ha trabajado nunca. Y sigue trabajando. Y, oye, hombre,、va. que hoy tal, que hay más medios y se, se, se trabaja mejor. Hombre, hoy se trabaja mejor en limpieza en todo. Pero antes no ha trabajado la mujer, no. Que se iban con una rinca de un cachillo para mí y estaban de eso a eso. Y <risa> llevan los niños, por lo m e j o r con la más chica, la mayor que era un l o r g o se quedaban siete ocho niños. ¿sí? <risa> pues hablando de campo. No, digo que no han trabajado. Hablando de Hola, bien, Campo, Valle,、eh, esto está, esto está. ya hace tiempo que no, bueno, hace más de una semana que no tenemos programa porque se nos ha juntado un montón de cosas,、eh, la campaña electoral y muchas cosas,、eh, pero quiero decir que、eh, estuvimos visitando a. A los trabajadores y trabajadoras del campo que están en el, en el, cor, en el cortijo, no... En, el, en la finca de Somonte,、en、que me... la han ocupado. En Palma del Río, ¿no? Cerca, ¿En Palma entre, río? Sí, cerca de Palma、mm. del Río. Y allí son uno, es una finca de Liara, de la Junta de Andalucía, que la han ocupado, ya la están, están poniéndola en regadío y plantando. Y lo único que piden es que la Junta de Andalucía no venda esa finca a nadie, como ha hecho con otras, y que les dejen vivir allí y plantar sus productos. Tienen el apoyo de la Cooperativa del Homoso, de Marina Leda, y comercializar sus productos. Dice que hay, allí puede haber trabajo para 50 familias. Eh, precisamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida hizo un ruego institucional en el, pleno del, el último pleno,、eh, diciendo que se apoyara a estas personas. Dijeron que, bueno, que la, la Junta había vendido fincas a cooperativistas, es verdad. Pero también la ha vendido a particulares, como yo le dije. Es verdad que ha vendido fincas a gente que estaba trabajando allí, cooperativistas, pero también ha vendido muchas, ha mal vendido a particulares. Después también se dijo que esas, personas que, que esas fincas hay que dársela s a la gente preparada o algo así, ¿no? Y yo dije que esa gente está muy preparada porque ha trabajado toda la vida en el campo. Y además tienen un proyecto que están presentando en la Junta de Andalucía, que no son cuatro locos ahí que se, que se van a, allí a vivir a lo loco, no, no, no. Tienen un proyecto, un plan, un estudio de viabilidad y tienen el apoyo de una, de una empresa reconocida, cooperativa, una empresa de economía social como es la de Marina Leda. Total. Y vamos a seguir con lo que ha pasado en, en Écija, las elecciones andaluzas, ¿no? A la Junta de Andalucía, que como todo el mundo sabe, le dio mayoría al Partido Popular, como se esperaba, pero no t a n t a como se esperaba. No tanto como ellos hubieran deseado, hubiesen deseado. Exactamente. Alguna vez l a encuestas e h a equivocado y esta vez han metido la pata hasta arriba. Muchas veces se equivocan las encuestas. No, pero m una c h a s u gran mayoría hay un margen de arroz, poquito, pero ahora no sé lo que ha pasado. Pero no se han llevado la mayoría, ya está. Exactamente, ¿Bien? ni uno ni otro. Y el SOE tampoco ha conseguido、Porque、la ha mayoría. Ha bajado, pero no tanto ha bajado, como debiera, me acuerdo. Izquierda Unida,、eh, la gran vencedora, ha doblado. Hombre,、no pues eh, pero claro, ahora pero、eh, estamos、ver. en una tesitura que, y, pues,、no、sé. que veremos a ver lo que pasa. Hay、sí. que ser muy ca cauteloso. Hombre, la verdad que Izquierda Unida es una papeleta buena. Claro. Y difícil, pero bueno. Se consultará las bases y, en todo caso, como ha dicho Diego Valdera, no se dará ningún cheque en blanco a nadie porque tenemos muy claro lo que se quiere para Andalucía y, y no se va a renunciar a eso. Y además Hombre, lo que pasa es que después, lo, si lo hace otro, no hay problema.、Eh, lo hacemos nosotros y ya nos dice: ¡Ea, mira, ya os habéis vendido! ¿Por qué os habéis vendido? ¿Por q u e no sé qué? Es ¿Por qué? Bueno, veremos lo que pasa. ¿Qué más ha pasado? Ha habido una fiesta de Apadisi también el domingo, que felicitamos desde aquí a, a las no, personas de esta el sábado, asociación. El sábado. el sábado, sí. Hice u b o mal día por la mañana. Bueno,、mal. no tan malo.、Ah. Sí, y... h u b o bien, Tillo, ¿eh? Fue、sí. allí en el Parque Infantil. Sí. sí. sí. Y participaron academias de baile,、eh, un mago. Que se llama el Mago Nolo,、eh, también una asociación nueva que se llama Asociación Cultural de Amigos del Karaoke.、Ajá. Aquí vamos a hacer asociación Aquí, a t o d o de... de este, ¿no? eh, sí. Y hablando de asociación, estamos esperando a unos amigos. Que venían para hacerle una, la entrevista a los invitados de hoy, que son、eh, Azara García y Nacho Lasalle, que, son, que forman parte de un colectivo que se llama、um, Disorder Creativo.、Eh, creativo que ¿no? también han formado una asociación. Exactamente. Muy bien, sí, eso es muy bueno para EZIGE, que t o d o i é n me parece muy bien.、Asociado. Antiguamente se llamaba、eh, formar un club y ahora <risa> se llama formar una asociación. s i m p Lo e e e m n t l que pasa que ahora hay que hacer. Bueno, no, me callo, ya está. También felicitamos a nuestros amigos y amigas de, de la Asociación de Enfermos Cardíacos y Enfermas, porque el día 14 de marzo pasada fue. El Día Europeo del Riesgo Vascular. En Écija ya todo el mundo sabe que hay una asociación de personas con, enfermedad, con estas enfermedades, que es、um, eh, una, el 29%, esta, las enfermedades cardíacas es el 29% de las causas de fallecimiento. Y el 65% de las personas con más de 60 años tiene, es, está en situación de riesgo porque tienen hipertensión.、Ajá. Que es una cosa que, si, si se controla, no pasa nada, porque es muy fácil controlarla. Y sin embargo, es una de las causas de riesgo, igual que el colesterol, que también, si se controla, no pasa nada. Pero que esa enfermedad no solo lo tienen los mayores de 60 años, no, que no, también no. hay gente joven. joven sí. hombre. Sí. Hombre, pero hay más riesgo, por ejemplo, ya, de tener hipertensión、no. a partir de los 65 años. No, lo importante que... que dice esta gente no, es no. que adquirir hábitos sanos, ¿no? En la comida, hacer ejercicio y, sobre todo, no estresarse. entonces. Cuando yo no tengo la atención、no, no, no. alta, pero a mí me va a dar cualquier día bueno, algo. o Pues no te estreses. Ya que vengo derecha, de yo no ¿Sí? tengo esa d e、pues, r e n c i a esa fue bueno, la herencia que me dejaron. Pero bueno, es lo mejor. Eso es lo mejor. ¿Qué te da <risa> y te queda frita? Pues mira, es lo mejor.、Cuando、pues te por eso una digo que es lo mejor. Me está y Pum, y ya está. Bueno. Vamos a hablar de cosas más cosa alegres. alegres. Bueno, no Eso, tan alegres también. también. Había una, q u e h a n m a t a d o alguna, ¿no? Sí, en Navarra. a fue? e un... e domingo o a día? No、domingo. sé si fue el domingo o el lunes. El lunes,、oh. el lunes, creo que fue, sí. sí. Que Ayer... No me he quedado la edad que tiene, yo sé que la habían matado, pero. Ya, ya sabe todo el mundo que cuando hay un caso de violencia machista,、eh, al día siguiente hay concentración. Eh, delante del ayuntamiento de Écija, y también al empezar el pleno siguiente hay un minuto de silencio por la víctima. Sí, ¿Es ...sí, la primera víctima del mes de marzo? Sí. Y también hay, hablando de colectivos, hay otro colectivo de mujeres de Écija que están afectadas por un. yo qué sé. Una, un defecto de unas prótesis mamarias que se han vendido, ...no... sobre todo se las han la, ...se las han implantado en clínicas de Écija... ...clínicas privadas de Écija y Sevilla. Sí,、eh, bueno, de toda, porque eso ha sido generalizado. La, ahí、sí. han fallado los、El、controles que, de la Unión Europea. Que venían de Francia, sí, de sí, Francesa. í de n i ó n Francesa. Han fallado los controles de la Unión Europea, que tenía todos los controles de calidad pasados, ha pasado todo lo. Entonces ahí hay responsabilidades porque se está jugando con la salud de, de, las, de las mujeres. Y bueno, la verdad que es una tragedia porque、mmm, para muchas, bueno, para muchas, primero un riesgo de rotura que puede causar daño. Y, y después, bueno, pues para muchas lo que está significando es tenerse que volver a intervenir cuando a lo mejor, bueno, este tipo de intervenciones, algunas han sido por estética, otras no, ¿sabes?、Mm. Pero en todo caso,、eh, sí que, bueno, una mujer decide en un momento determinado de su vida someterse a esa operación y a lo mejor siete años después no lo haría. Y sin embargo, se ve o b l i g a d a a pasar por ese calvario nuevamente, ¿no? Y además, sin que haya ningún tipo de responsabilidad ni de respuesta por parte de las administraciones.、Mm. Porque ahora mismo, lo único que hay es que los médicos a nivel privado, que también los profesionales, las profesionales de la medicina, que han, ellos también, bueno, en cierto modo, han adquirido un producto que tenía todos los controles de calidad. Está defectuoso. Y que、eh, estos profesionales la,、eh, lo que están haciendo es operando por,、um, en algunos casos por algo menos de precio,、eh, y que después también se reservarán las acciones legales que les correspondan, porque también son, hombre, no, no es la misma medida evidentemente, pero también son afectados. Entonces, bueno, que es un caso. En Francia, por ejemplo, el Estado se. Se Se, se responsabilizó. Además,、eh, lo que planteó fue la retirada inmediata de las prótesis. Y, y bueno, y aquí nada. Aquí simplemente que, que, bueno, que la vayan controlando y a ver si tiene suerte.、Uh -huh. Que dicen que no son tóxicas, pero realmente tampoco hay ningún estudio serio que, que bueno, que. Evidentemente, cuando no hay un estudio ni para la toxicidad ni para la no toxicidad, es decir, que los efectos adversos que puedan tener estas prótesis tampoco hay ningún, nada que determinado, ¿no? Pero bueno, esperemos que no, esperemos que simplemente que no, no, no tengan más efectos que el de la rotura, pero、uh -huh. que sí que es verdad que está afecta, ha afectado a muchísimas mujeres, s ¿eh? Sí, sí. Y estas mujeres de c i j a dicen que, que están pensando en hacer una denuncia al ministerio y a, y a las c l í n i c a s donde las han、no. operado. o y a c t e s que l o han hecho, han lo, han Ay, hecho sí,、claro. lo van a hacer porque tienen、eh, un abogado y se han unido ¿Se están, un organizando, un organizando,、sí. se están organizando, se están organizando. ¿Eso que se han notado? Sí. No, que a raíz de salir en los medios de comunicación、ah. estas prótesis que están, se han estado poniendo, pues claro, todas las mujeres que se habían operado, pues, pues claro,、Sabían、fueron a sus clínicas, eso ¿cómo? tienen la obligación de tener、eh, un resguardo del de, de tipo de prótesis que sí, se les ha implantado cuando... y demás. Ya, ya, ya. Pues en algunos casos pues, han ido, algunas han tenido suerte y no le habían implantado este tipo de prótesis y otras, pues muchas. No han tenido esa suerte, entonces, bueno, pues. Yo me dijiste q u no sabía de cierto cómo iba la cosa. Pues sí. Bueno, pues. También hubo en Ecija ópera. Muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, i m pianto e riso e m e n s o g n i e r o donna è morta, La qual l n è più v e o Bueno, y ya como anunciábamos, vamos a hacer la entrevista aquí a nuestros amigos que han venido, hoy, que han venido hoy, como dije antes, a Zara García y Nacho Lasalle.、Eh, muchas gracias otra vez por haber venido, a Zara, a en esta tarde tan primaveral que teníais que estar por ahí paseando. Y muchas gracias, Nacho. De nada, m á s un esfuerzo. Bueno, pues ellos、mmm, forman parte de, no sé cómo llamarle, un colectivo, un club, una asociación que se llama、mmm, Disaster. Disaster. d i s o r d e n、ah, creativo. d i s o r d e no d i s a s t r Disordre、no, pues, creativo. Me ha traicionado el subconsciente. d i s a s t r e yo, con las ropas. Disorder creativo.、Eh, contarnos, yo he estado en vuestro local un día que estabais haciendo una fiesta, la verdad que hay mucho ambiente, me gustó. Y contarnos cómo nació esa. ¿Qué? ¿Un club? ¿Una asociación? Pues el proyecto es hacer una asociación, lo que pasa es que、eh, la burocracia está tardando más de lo normal. Pero nada, lo que nos unió principalmente fue la intención de, de hacer algo que nos. Que nos llenar realmente artísticamente y, y ofrecer una oferta cultural alternativa a la que hay en Énfija, que, que creemos que tampoco hay mucha.、Uh -huh. No sé, ofrecer un espacio a los artistas para, que, para crear, a la gente que tenga ganas de escalar, a hacer un rocódromo, cositas, que aquí no hay.、Uh -huh. Música. Música también, conciertos. ¿Y de quién partió la idea? ¿De vosotros dos o más gente? No. No, no. de más gente. Nosotros, como que llegamos después, ¿no? Y estaba ya un poco la historia ahí planteándose.、Uh -huh. De José Mari, el chino,、uh -huh. ellos los que estaban aquí antes que nosotros.、Uh -huh. ¿Y sois gente toda de Écija? O... Bueno, yo creo que soy el único de fuera, pero, pero la mayoría sí, somos de, sí son de Écija. Sí. sí, así generalmente, sí, después cuando hacemos algún evento, sí que viene mucha gente de fuera.、Uh -huh. que Los invitamos, bien a cantar, a pintar.、Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué eventos habéis hecho? ¿Qué actividades hacéis sobre todo? Cuéntanos. Pues la verdad es que la n a v i d a la tenemos hace un, dos meses prácticamente y desde entonces hemos hecho una, un festival pequeñito de un día en el que entraba graffiti, arte urbano, conciertos, tres o cuatro grupos creo que fueron y, y una paella gratis para todo el mundo vinir. Y el、sí. sábado 31, que es esta semana, <risa> vamos a hacer otra. ¿Otra fiesta? Sí. ¿Y quién participa a Zara en la fiesta? Pues hay grupos de Sevilla. Están, están... la f l o r q u e la de Gracia en Compañía, p o l i t o x i c o m a n i Company,、eh, Bomba Relojería, un montón de grupos de rap y de electrónica de, de Sevilla, de Osuna, de todos lados.、Uh -huh. mm. Vienen a pintar otra vez. Sí, vienen cuatro grafiteros a pintar. Y también habrá paella gratis. Y la, también. Y un campeonato de futbolín. Campeonato. Para que le guste. Y, y lo de las proyecciones, lo mismo también. ¿no? Vamos a proyectar、eh, dibujos en, en directo. Animaciones. De...、Mm. ¿Cómo se fin? financia todas esas actividades? Y... Se financia y el bolsillo de cada asociado. <risa> de momento estamos intentando con estos eventos, por lo menos, poder pagar el, el alquiler del mes siguiente y poder hacer otra, otro evento. Nosotros sea, no nos lucramos para nada en esto. Simplemente es、uh -huh. para seguir llevando a cabo, el seguir siguiendo adelante con esto. Pero la verdad que está resultando bastante difícil porque la gente va y viene y cada vez hay menos gente y menos dinero. Pero bueno, seguimos tirando para adelante.、Uh -huh. uh -huh. eh, yo no sé, pero así. La verdad que yo os conocí de casualidad porque. No, de casualidad no, lo vi en internet, sí es verdad. Lo vi en internet la, la vez esa que fui. Pero la verdad es que la gente no nos conoce mucho, ¿no? ¿Nos ¿No o habéis dado mucho a conocer? O、no. ¿Es o que nos interesa? o...? No. o bueno, ¿no? en los ambientes en los que nos movemos sí, sí que nos c o n o c e Sí que se, nos, se ha conocido a los locales bastante poco tiempo. Lo que pasa es que aquí en EFIJA somos también un grupo de gente bastante reducida. Entonces, nuestros amigos y los amigos de los amigos sí que nos conocen. Pero、sí. así en general no. Pero en plan publicidad tampoco. No, no hemos hecho ninguna publicidad ni nada. No hacemos porque tampoco nos llega el presupuesto a eso. Sí, pero vuestro grupo está abierto, digamos, claro, a... mediante sí,、claro. Facebook, Internet, más o menos se difunde bien. Os、eh, estoy escuchando hablar y, y qué diferencia. Vosotros sabéis que existe otra asociación, que es la Asociación Salmayor. Y que más o menos es el mismo estilo. ¿Qué diferencia hay? No, es diferente. ¿No? Bueno, ¿no? vamos a ver. Dejadlo a ellos que me hablen. <risa> no habléis vosotros, que ellos son los creadores de, vale, del vale. evento.、Prisa. A ver que me expliquen a mí. Yo no sé la de ellos. Yo he visto un poquito la otra y no lo sé. Yo creo que s o、sí. l Mayor principalmente se dedica más que nada a la música, ¿no? Es. es un espacio bastante más reducido. Es un escenario, no sé cuántos metros cuadrados serán, pero allí tenemos una nave gigante. Lo que nos da la posibilidad de que cualquier artista de cualquier、eh, variedad del arte pueda venir a realizar lo que él quiera. También, si nos da el presupuesto más adelante, pues queremos hacer un rocódromo, un skatepark para que patinen los chavales de aquí y más cositas. Ahora sí, a tú, Bea, ahora sí lo he entendido perfectamente. Pero eso que ha mentado tú de bombas de, de relojería, ¿eso qué? ¿Es que, no, es que yo tengo un nieto que canta ra y el primer disco que, que, que grabo es, es Bombas de relojería. Ah, pues a lo mejor es tu nieto. Pues... Chechu, o sea, le dices. Yo creo lo conozco, esa, el amigo pues, que lo conozco, era amigo de o que l o ha montado, pero puede ser. r Este e s、pues, es El primer disco que lo graba ahí, se llama Bombas de relojería. Pues puede ser. Pues ¿no? seguramente sea él. Este、no、sábado si... canta allí. ¿Sí? Mira, yo, no, yo no me he gustado tocarte, pero por mi nieto voy Claro. o a h、ah, pero el, el sábado, ¿qué hora es? s p o r la tarde, noche? Desde el mediodía, que vamos、ah. a hacer la paella. A u e yo por y... la noche no tengo la noche ocupa, d a que es la copla. ¿Está, está, ¿dónde, <risa> ¿Dónde está situada la nave? Para se... Está en el p o l í g de o n o Industrial del Limero, enfrente de la televisión de Zijar, la nave que hay justo enfrente, una puerta、ah. marrón muy grande. Ya llamaré yo a mi nieto, a ver, y le preguntaré. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Hay que pagar una entrada?、Ah. En principio no, lo estamos haciendo gratis. Lo único que habría que pagar el que vaya a competir en el campeonato de fútbol í n serían dos euros y medio por pareja y el premio acumulado de toda la gente que pague p u e se s lo lleva el que gana.、Ajá. Y la paella creo que son un euro y medio, dos euros, ¿no? Está ahí que no se a b e No sabemos、sale. si hacerlo, e s t a m o s b a j a n d o el precio, hacerlo gratis o cobrar un euro, porque la verdad es que estamos tiesos. Pero. No c a Principalmente pagar es todo gratis. Sí, sí, sí. sí.、Mm -hmm. Nunca hemos cobrado para nada. Ver, Tenéis también una barra. Sí,、mm. sí. Un servicio de hogar, ¿no? Sí. ¿Y también tenéis como una especie de mercadillo, no? Bueno,、mm. queríamos hacer. El, el proyecto era que la gente trajera ropa reciclada o ropa que no quisiera y hacer una pequeña tienda o un pequeño almacén en el que la gente p u d i e r a llevarse ropa y traer sin tener que pagar nada.、Oh, p e s mira, e n a b u e n í s i a Cuesta mucho ponerse de acuerdo con la gente, todo el mundo, hay gente que e s t a n c i en Sevilla, otros en Granada y cuesta mucho c o m p r e n e t e r el tiempo y el lugar para organizar todas estas cosas. Ajá.、Mm. Y sois mucho s porque en las asociaciones y demás siempre hay, aunque después participe mucha gente, pero siempre hay un grupito、sí. que es el que trabaja y organiza. ¿Sois vosotros muchos o sois un grupito también reducido? Los implicados. Los implicados <risa> somos <risa> pocos, ¿no? Sí, en total seremos 30, pero los que estamos aquí d a n d o el callo todo el día seremos 15 más o menos o 10. Ah, bueno, pues entonces tenés entonces un grupo e x e n t Sí, sí, un grupo. Un grupo bueno.、Sí. ¿Y qué os llevó en esta época de crisis? Y que no, da, no hay subvenciones ni hay nada a meter o s en todo este embrollo. Todo... Más que nada fue porque ni nosotros mismos nos quedábamos para vernos siquiera porque no sabíamos dónde ir ni teníamos ninguna posibilidad de quedar en algún sitio que nos gustara, que nos encontráramos bien. Y dijimos en principio vamos a alquilar algo para nosotros. Y ya poco a poco empezamos con lo de la asociación. Y ahí, no sé, intentando hacer algo porque. La verdad, que eso, la nave es gigante, es una nave industrial, que tampoco tenemos presupuesto como para acondicionarla como Sol Mayor, por、ah, ejemplo, y pues así en a la vista、pues、no es muy acogedora, pero poco sí, a poco、saco. esperemos que. Ahora poco a poco se está poniendo más acogedora,、sí. <risa> Bueno, ¿y los grafiti s qué lo hacéis? ¿Ahí en las mismas paredes de la nave? Sí, sí normalmente nosotros l e El, el transporte de la gente que venga a pintar a correr nuestra cuenta, que muchas veces viene gente de Murcia, desde de, de Madrid, y ellos se traen sus botes y nosotros les pagamos la gasolina y ellos pintan lo que quieran. Los、uh -huh. andamios y ya está. Hasta que entonces ya no la tenés decorada bonita. Sí, ya terminamos、uh -huh. de pintarla, creo.、Uh -huh. Ya casi. Uh -huh. Uh -huh.、Sí. Decía Toñi q u é diferencia había con Sol Mayor.、Uh -huh. Bastante, ¿eh? por lo que yo veo, ¿no? Soy ya, ya, ya. bastante más aná aná anárquica y, y caótica la organización, creo yo. Más alternativos, y el presupuesto ¿no? p r e supuesto, más bastante menor, pero bueno, la intención y, y el amor que le estamos poniendo a todo el proyecto, yo creo que es muy grande y, y que es lo que realmente se siente a la hora de, de llegar a un evento nuestro, ¿no? Que más no es, no es tanto la estética como el, la intención que se le ha puesto. l o lo que pasa es que para montar todo eso hace falta dinero, ¿no? Y... Sí. Y entonces, yo no sé cómo. Recicle. Y demás. Recicle y nuestros propios instrumentos. Música, pues a los que les gusta la música ponen allí sus altavoces. Su... Bueno, la verdad es que el equipo de música tenemos bastante. Hay un chaval que hace música electrónica y tiene un equipo bastante, bastante bueno. Que por ahí nos hemos salvado bastante porque tiene un equipo que, que está hecho para una sala muy grande y suena bastante bien. Entonces, eso sí, la gente que viene a tocar, p、pues, u el s e equipo suena bien, pero eso es lo más puntero que tenemos, ¿no? Sí. Después,、uh -huh. lo otro, estamos reciclando materiales de construcción, de obra, y vamos con lo que podemos, vamos h a c i e n d o l o ¿Y qué tipo de música os gusta? Porque... A mí me gusta toda la música buena. No tengo ningún, ninguna. Y los conciertos, por ejemplo, los conciertos del próximo domingo son de rap. Sí, sí, sí, sí ¿La, son, la mayoría son de rap. Son de rap y después hay sesiones de DJs que ponen música electrónica. Y, y yo creo que la música. Es que, vamos, que nuestro nuestra principal interés es hacer cada mes un pequeño, pequeño festival y que de cada mes sea un tipo de música diferente. Lo que pasa es que se puede hacer. Pero acabamos de empezar, entonces lo que más tenemos a Mar y lo que más gente que conocemos es gente que canta rap. Y t a m b i é nos n gusta mucho y la verdad hemos decidido hacerlo este mes de eso.、Uh -huh. Abuela, mi canción, mi canción mi española mi no te esperes. No, no,、país? no, yo por,、uh -huh. antes sí, bomba de relojería, yo sé que ni、uh -huh. yo se lo vi. Es o se lo vi, pero es e n chechu.、Uh -huh. y, ¿Sabes? Y, y tiene el primer disco que lo grabó: es、eh, bomba de relojería. Pues Voy a ver igual, r o a ver si yo creo que puede ser. Hombre. De Necija no creo que haya mucha gente que s e n g a i g u r o de c i j a a q u el hartos anígenas. Bueno, <risa> aparte de eso también, Azara, yo no sé tú, pero Azara sé que tiene una, una empresa incipiente, ¿no? Ahí estamos intentando. Cuéntanos,、eh, porque nosotras hemos traído aquí, yo creo que eran a s í todas las mujeres empresarias que hay en Necija. Ya solo faltaba h a c e Si no la visualizamos, ¿quién la va a sacar a la luz pública? Cuéntanos en qué consiste la empresa. Pues nada, principalmente en hacer. Yo, para mí, creo que lo más importante es hacer lo que te gusta, ¿no? Y a mí me gusta mucho coser y yo paso todo el día cosiendo. Y si, aparte,、pues、puedo ganarme la vida un poco de eso, pues perfecto. ¿Y qué tipo de, de ropa hacen? Pues de todo, de todo lo que me voy inventando, vamos, porque tampoco es que tenga mucha idea de patronaje e historia, pero yo me lo invento rápido. Sí, tú diseñas tú todo. ú t Claro, yo me hago mis dibujos y yo. Pues mira, puedes venderlo i en en disorde. Sí, sí,、eh, cuando hemos hecho la fiesta el día 6 y en esta del 31, suelo montar allí el tenderete, ah, vamos. Ah, muy bien. Y es ropa reciclada, ¿no? ¿no? No, no son sudaderas y camisetas en serigrafías, que serigrafiamos, que también me ayuda Nacho con la serigrafía, y por otro lado, pues costuras que las hago yo. Con, me compro mis telas, mis patrones, y yo me hago, vamos, yo hago mis patrones y yo. Yo me lo aviso, yo me lo como todo, vamos. <risa> Bueno, Sara, porque tú eres artista, tú eres pintora. Esa, ¿Esa faceta la tienes un poco aparcada o, o piensas bueno, hacer algo en ese poco, sentido? Un poco sí. Ahora mismo no hago mucha pintura ni fotografía, un poco y diseño. A lo mejor sí que hago dibujos de lo que voy a, pintar, lo que voy a coser después, pero no estoy haciendo muchos cuadros ni. Porque hay, cultura, hay que decir que con h e r b a b u e n a organizamos una. v e r d d a Muy bonita, ¿eh? Muy sí, bonita ¿no? y y también. Ahí ya empezamos con los peluches. ¿Ah? <risa> diferente a todas las exposiciones que se suelen hacer en Écija. La verdad que es vuestra asociación y es diferente a todo lo que hay en Écija. Yo comprendo que. Vosotros a lo mejor no encontrarais vuestro sitio aquí, ¿no? ¿Os sentíais un poco、uh, desplazados, no? La verdad es que ni nos veíamos, vamos, entre nosotros.、Uh -huh. Quedábamos muy p o c o Y ahora, por lo menos, con la asociación, pues tenemos un sitio donde. También es que todos teníamos muchas ideas, muchas cosas que aportar y no sabíamos cómo aportarlas ni en ni qué enfocarlas.、Uh -huh. y, y bueno, se nos ocurrió eso y la verdad que, que ha servido, p para unirnos bastante, ha servido. Uh -huh. Uh -huh. Vuelvo a la empresa.、Eh, ¿Cómo vendes tus productos? Pues por ahora por Facebook y cual, cualquier evento así que hay, pues voy y monto allí mi, mi s t a n d Muy bien. ¿Y te va bien? O?、Pues、no me puedo quejar. Sí. Para mi c h o m i n a d a Saco. <risa> <risa> ¿Y tú, n a c h o que tú también eres artista? Yo soy artista, pero. Pero soy un poco perezoso, la verdad. Sí, me cuesta, me cuesta trabajar en el arte. ¿En qué, en qué rama? ¿En qué... Pues a mí, principalmente, me gusta el dibujo y la pintura.、Mm. Lo que pasa es que en el día a día, en la rutina, me, encuentra, me cuesta mucho encontrar un, un tiempo un, para eso, ¿no? un rato para eso.、Mm. Y ahora, con lo, con lo que ya hace, como ya hago la serigrafía y los diseños, pues me ayuda también a, a meterle caña a eso, ¿no? Y como que me obligo yo a mí mismo a pintar, ¿no? Entonces,、mm. Estoy yo también contento con eso por, por lo mismo. c o m p l e m e n t á i n o Sí, yo lo veo bastante bien. La empresa se llama ¿Ah? Arte Porbo. Arte Porbo. Por ¡Qué、vos. bueno! ¡Arte Porbo! Está bien, está bien. Se puede d e r que, además, la, la empresa, cualquiera que te esté e s c u c h a n d o pensará que. Otro estilo que tuyo, y así que coser, porque mira, yo, más clásica, y yo de costura, la que no, no por、no. eso. No se lo i m a g i n a La chaqueta que l l e v a es muy bonita, e hay h que decirlo. Sí, yo no digo q e lo. s muy bonita. Venga, descríbela, Lola, para nuestros oyentes. <ríe> bueno, que... pues es como un estampado, hija, parece que estoy en un desfile. Es un estampado así <ríe> de, cebra. de cebra, en tonos marrones y verdes,、mm. sin manga. Y, y bueno, después tiene una especie de cuello así muy original, una, una especie de pegatina a la espalda con una calavera, peligro. <risa> y un cuello así muy bonito con unos broches, muy, muy, muy bonitas. Yo me l a s pondría, ¿eh? Sí, que... A ti te pega y a mí también. Claro que sí. <risa> <risa> así que nada, arte por vos. Ama, a ver, que o y i o eso de una, buscando una cosa que. No nos podemos ya vestir como si tuviéramos 15 años tampoco. No, pero 15 años, no, pero es atemporal un poco. No, eso es para la juventud. Yo tengo ya casi 30. ¿Quién se cree que tiene 15 años? No, no, o n Mira, cada uno se tiene que vestir como l apetece. h r e claro, claro, pero decía que no. ¿Por qué no? Sí, pero que no es p a ti. no es para t vamos, q u é es eso. La muchacha para、sí, mí a me... le queda precioso, le queda muy bien. Mí, es la percha. Con la edad que tiene. Es la, <risa> la, la, la edad、no. bueno, bueno, sí, sí, y es el cuerpo. Es la edad y es el cuerpo. Sí, sí, es el cuerpo. No, niña, que si me lo p f r e c i e r a yo ya diría la entetada. No será para <risa> tanto. No, pero para <risa> que de la UBE e t u p e n o Bueno, pero nos lo puedes adaptar, ¿no? Un poco más. Claro que sí. Modosito. <risa> más l i g h t <risa> Más l i g h t Quitar la calavera con eso. ¿no? <risa> y sobre todo、eh, hacer una tallita más, ¿no? Sí, también. <risa> no hablemos <risa> de t a l l a no hablemos de tallas. ¿El pollo te lo vuelve? Sí. Es buenísimo. No, sí, sí, sí, sí. Bueno, la、pues、gente, tú que q u i e r a ver el modelo, lo puede ver no, a través、sí. de nuestra página web, que tenemos una página web. Sí. Y, y nos han hecho ahora una foto, ¿no?、Que、puede ver el modelo. Y eso puede decir el precio, como u n chin v e n d e e s t o mismo, que no tiene manga. Este, por es ejemplo, el... sale a 30 euros. Ah, no, yo qué, mía, que mi R, lo q e gusta e l l a tiene chaleco a t i Palo Alto sin manga. 30 ¿Ponía? euros. ¿Eh? Hombre, l único que pensé e que. Bueno, no, hay, alguno, hay alguno más, pero igual es ninguno. Si es artesanal, aunque sea igual igual, algo se tiene que variar.、Sí, si tú no quieres la caravela esa que tú tienes en la espalda, se le quita. Se lo quita. Y se l o va a h a c e Bueno, ya, sí, vale. Yo sé lo que me digo. Tú te p u e d o poner la espalda、no, lo q u i e r a s Yo sé que si. Tú, ¿tú para... te pones no, el f r a s en la espalda. Al f r a s、sí, t te lo pones en la espalda.、No, yo sé lo que me digo. <risa> que... También、ah, eh, tenemos ente... calaveras flamencas.、Ah. Con su peineta,、ah, su anda, flor, sus pendientes. No, no es、no ah, b o n i t o v e r d a d Seguro ¿eh? que te gusta. s、sí, i m e Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Muchas gracias. Podéis seguir con nosotras si queréis.、Gracias. Y vamos ahora a hablar de libros. Ir pensando, yo sé que sois buenos lectores, buena lectora. Y ir pensando un libro rápido para recomendarnos un poco, ¿vale? Vale. vale. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está, libros. todo está en los libros, todo está en los libros. ¿Habéis pensado algún título que hayáis leído recientemente? A mí me gustó mucho uno que me leí este verano pasado que se llama Las enseñanzas de Buda de Deepak Chopra. Me gustó bastante, la verdad que, que me sorprendió, creía que me iba a aburrir y. ¿Sí? Que es un libro filosófico. Bueno, es la vida de Buda, desde que nace hasta, hasta su muerte y, y lo que hizo a, ra a, ra a raíz a de las enseñanzas, enseñanzas que aprendió、sí. ¿no? y de lo que él aprendió a lo largo de su vida.、Uh -huh. Y la verdad que me gusta bastante. Muy interesante. Pues, nosotras teníamos aquí preparada un libro, ¿no? Lola, que se llama Alta Fidelidad. Sí. Háblanos, Lola, de.、Eh, ¿Por qué eres la que lo has leído? Sí. Bueno,、eh, Alta Fidelidad es un libro ya que tiene algunos añitos, más o menos desde los, de los años 90 o por ahí.、Eh, el autor Ethnic Holby, que es un autor inglés, mira, al que le encanta Scott, por cierto. Y, y bueno, trata, bueno, en casi todos los libros, en este también, es un hombre así en la, entrando en la edad madura, 35 años, y todos los problemas, bueno, de, de, de madurez. De, de enfrentarse, digamos, un poco a la vida adulta. Y bueno, el chaval de hecho, al principio tiene. Sí. El c h o dice que su novia le abandona por falta de compromiso. ¿no? Sí, sí, la novia lo、Muy、abandona.、Típica. Él tiene una tienda de, de discos raros en, en Londres y, bueno, solamente además vende los discos que le gustan, no, no hace concesiones a lo comercial. Se hizo una película de, de, este, de este libro pues, que la interpretaba John Cusack. Entonces, bueno, es un libro ligero, divertido, a la gente que le gusta la música, sobre todo el rock así raro de los 60, 70, pues le encantará porque tiene muchas referencias en toda su obra, ¿eh? este, este inglés tiene muchas referencias musicales. Y bueno, es un libro ligerito. Que, que me gustó mucho.、Así、Dice que... Que, ese, que su manía era hacer listas. Ah, sí, eso, sí, esa es una de las manías. Bueno, en, a lo largo de todo el libro, los cinco mejores discos de la época, los cinco、eh, artistas que habría que degollarlos si llegara una revolución, <risa> por malo,、eh, los cinco mejores singles, total. Musical. Las cinco mejores músicas para su funeral. Exactamente, e、ah, t á n t o el e l dueño de la tienda de discos, que es el protagonista, y dos colegas y bufriki, que están todo el tiempo, tú sabes, investigando sobre discos raros, yendo a, a Bueno, a comprar discos de vie en, en discos de viejos, ejemplares raros, y un poco en torno a eso gira su vida, ¿no? Y bueno, la novia se harta. Y él entra en crisis totalmente, sobre todo cuando se entera que está,、eh, bueno, que se ha e n r o l l a d o con el vecino de arriba, ¿no? Que él detesta、Pero、además. b e n o Puente la estaba c o n t a c t a r d o No, no, p a s a muchas、Pense、cosas. Pero vamos, es ligerito, es ligerito. Es cortito. No es. Se lee muy bien y con una sonrisa, está bien.、Mm. Eh, este, este mismo autor,、eh, por ejemplo, ha escrito también. Bueno.、Eh, About、a Bauta Boy, bueno, Un Niño Grande era la película con. con Ahí ahora no me acuerdo. Bueno, sí, u e n o No me acuerdo. Bueno, y Julieta Desnuda, otro también, y también con lo mismo, con referencias musicales,、eh, en fin, yo. Bueno, pues habrá que leerlo. r e p e t i r o Hugh Grant, ahora me he acordado. Habrá que leerlo. Se titula Alta Fidelidad, Fidelidad. de Nick Hobney. Muy bien. Pues. ¿Y cine? ¿Hemos visto cine esta semana? ¿Alguien?、Okay. Hemos tenido tiempo.、Llevamos. Hemos tenido tiempo, si acaso. Ya hemos t o una p r u e b la tele. Llevamos un mes de marzo <risa> que no paramos.、Oh. ¿Y vosotros? Hay una peli muy buena que se llama Network: Un Mundo Implacable. ¿Mm? Que habla de los medios de comunicación, cómo nos manipulan. Y la verdad es que es muy buena. La recomiendo porque no es una, es también una película antigua, no sé más o menos de qué año, pero es antigua y. ¿Quién、um... e son s los actores? ¿Te acuerdas? <susurra> sale, que hoy en día es f a m o s a sale un, uno o dos actores, la película de los finales 80, a principios de los 90.、Uh -huh. Y la verdad, no sé, no sé actores famosos así. Bueno, pues lo miraremos Hay、interno. un par de ellos, así q u o creo que sí son famosos, pero. Network, Network. Network. Network. Network. un mundo implacable. Muy bien. Pues yo vi una que me encantó, que fue The Artist.、Ah, yo no o sea, la he visto, estoy deseando verla, pero. Todavía... Esa película hay que verla en el cine, la famosa película esa muda, ¿no? Que es un homenaje al cine mudo, tiene una fotografía preciosa.、Eh, se hizo el año pasado, el director se llama Michael h a s s a n i Vitius. Y el autor Jean Dijardin y Berenice Bello. ¿Bello como tú? Habla. Y la verdad que es preciosa, tiene una fotografía preciosa,、eh, la historia es muy bonita, hay un perro que, que es genial y una música, está conseguidísima, de verdad, me encantó. La, la película, yo la recomiendo. Pero eso, que se vea e n c i n a Hay gente que la ha visto en, en vídeo y no se puede apreciar tanto, claro, como él. Claro, pierde. Pero muda, ¿no? Es mude, muda, sí. Tienes que sí. ir leyendo la letra, ¿no? No, solo cuando hablan. Porque si no. Solo cuando hablas, como las, sí, como las películas. Claro, tienes que ir leyendo la letra, cuando、no、te das cuenta que uno está muy bien leyendo. Sí, pero como hablan y no lo、no、hablan y no te e n t e r a <risa> n ¿No、De verdad, hombre, la que leer le, le, era, pero la que no. Pero como <risa> hablan poco. Y además e n t i e n d e prácticamente sin, sin leer. Que antes íbamos a ver Cine Mudu a n t a ñ o nos gustaba nada. El g o r d z ó n flaco y. y, y, y el é c h a l d o y... Qué bonitas, a mí、era. me gusta de vez en cuando ver esas películas. Bueno, pues vamos con nuestro espacio ecologista verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. El día 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua. En ese día se recuerda que el agua es un bien público, un bien universal, al que todo el mundo debiera tener acceso y todo el mundo debiera también tener acceso a los sistemas, a las redes de saneamiento del agua y no al agua contaminada como hay en muchos países. Eh, una de cada seis personas en el mundo no tienen acceso al agua. Dos de cada cinco no tienen sistema de saneamiento. Y cada día mueren tres ochocientas mil personas por falta de acceso o por beber agua contaminada. Precisamente, hablando de agua contaminada, en. En e c i j a poner, está puesta ya en marcha la depuradora.、Eh, pues、eso supone un avance muy importante en, en, la, en la situación ambiental de e c i j a porque estábamos pagando multas por no tener depuradora. La depuradora, se, el proyecto es del año、eh, 2007. Y ahora se va a hacer una sociedad, una empresa pública, ...una empresa pública... que se encargará de, de su funcionamiento, de mantenimiento y de la organización. Todo ello conlleva unos gastos, naturalmente, y en el último pleno se habló de los gastos de la, que, se, que irían incluidos en la tarifa del agua. Entonces,、eh, supondría un aumento de entre un 30 y un 50% de la tarifa del agua. s、sí, sí, sí. Si no lo remediamos. Y la luz también. Hasta ahora,、eh, Izquierda Unida ha hecho una propuesta. Para que por lo menos no se vean a f e c t a d a el primer tramo de, de, de la tarifa doméstica, o sea, la, el de las personas que usan el agua imprescindible para el consumo y para el aseo, que por lo menos ese agua que es imprescindible sea más barata. Y, y para que también las personas que no tienen medios, las, hay que tener en cuenta que. En, Que en Écija hay más de 5.000 personas paradas, se acojan a una, a una bonificación y paguen el agua y, por lo tanto, la depuradora a, a un precio más económico.、Eh, se quedó eso en, sobre la mesa y se negociará. A ver, porque por lo menos. Total. Pues nada, en el Día del Agua、eh, también hay una campaña por ahí contra la contaminación de la industria textil, que es una de las que dicen que más contamina el agua. Por ejemplo, en, en, China,、eh, es, en China, el 70% de los ríos, lagos y embalses están contaminados. El 70%. ...y Greenpeace hizo una campaña y las principales marcas, que no son marcas chinas, sino que son marcas. s <risa> a u t é n t i c a Marca. Es del caballito, del c o n e j i t o del lagartito. <risa> que trabajan allí, son las que contaminan sobre todo el agua. Pues nada. También hablaron ustedes, perdona, de lo de la basura, que dice que van a barrer ...que barrer van a barrer menos, menos días, ¿no? Pero no nos cobrarán la,、eh, más, es lo mismo, porque si salen menos a barrer, no tendrán que cobrar menos, ¿no? s <risa> Hombre, yo esto lo escucho en el pleno. Sí, sí, sí. Hombre, sí. que tú contestaste. Hombre, pues en las calles. Hombre, la calle hombre tango... porque si yo voy a trabajar dos días, dos días me pagan, no me van a pagar la semana. Pues eso tendrán que hacer, ¿no? Si nos barren dos días, nos cobrarán dos días, no nos van a cobrar la semana entera. Que esto, que te enteren ellos, que con una que venga la factura veamos. Como tú dices, que ella limpia, ¿no? Mira, pues, que, que en vez de grande limpio, limpia. limpia, sí, limpia. Algunos, algunos, algunos que van b a r r i é n d o le daban una gana de quitarle el chimborrio este que llevan barriendo porque se da la mitad de la mierda atrás. Hombre, ¿verdad? yo, yo de, llevo dos semanas v i e n d o l o de unos contenedores, se ve que se ha roto un espejo grande. No, no, no es así, mira. Un espejo que, grande. Te lo digo. Los restos que yo c o m no s e lo he dicho, s e lo dije ch... un di día. Digo, y o que estás ahí, <risa> me cago en la pastilla, ahora no te cuesta trabajo. t e n e s que i con el chisme t e lo llevas t o d o para adelante y dejas la mitad de mierda atrás. Se me hace así. No, hay que. Hombre, Yo n o servicio...、no、me m e t e que sigan trabajando, pero que por lo menos que lo hagan bien. la cosa como todo. Un servicio público es como todo, hay que controlarlo,、Uy. tiene que haber un seguimiento del trabajo. ¿Cómo te v a Un día, y no voy a decir quién. n de n、no, no, de, de, de, de, de, de, de, de mi g a b i De a q u de mi gabio. Y, y le digo, bueno, y este rincón. ah... Tú es、pues、que eres no, muy, no, no, muy sí, limpia. eres muy limpia. Eres muy t i q u i m i k i Muy t i q u i s m i q u i Que te da por ahí, r o n i Que vas con el c h i n e s y ahora tú echas el c o r n a h í a h o r a q u e te vas a comer? Que no. q e lo lleven para adelante. Que vamos a sacar nosotras el、llegar. cepillo y la escoba y vamos a barrarnos nosotros. Ya nos vamos barrer. Ahora nos vamos barrer. Tal como dicen en, Ha l l e g a d o Loli y Cecilia. Hola, chicas. Hola a todos y a todas. Vengo de una reunión. Muy bien. Venga, aquí, aquí cada uno nos manda donde a ellos le da la gana. Bueno, iremos donde nosotros queremos. No, iba a decir a queremos, que, si queremos. Que, si no, tal como、eso. dicen por ahí algunos ministros, que las mujeres, pues nada, a nuestras casas, a tener <ríe> la casita limpita. Y la puerta, no, la puerta a cuidar muy、perdone. bien al niño y a la niña. Usted perdone, pero aquí algunos concejales han dicho también que se podía barrer, barrer la puerta como antes la barrían e las mujeres y no sé qué, porque en ciertos sitios la barren las mujeres. Yo, sí, con tanto sí, parado sí. que hay, sí, tantos hombres. Sí, señora, que... perdona. Sí, sí, s Bueno, ya me lo dije. No digo, no <risa> no, digo nada. No la barriamos n o s o t r o a Ni la barriamos nosotros. No, digo, antes la barría yo algo en el verano. Digo, pues ya. ya s i está,、si、está bien de compartir las cosas, pero no solamente las mujeres. Hay muchos hombres parados Hombre, que、bastante. pueden coger la escoba. Bueno, vamos con las frivolidades. <risa> ¿Dónde se mete la chica del diecisiete? e d e dónde saca? a t a n t o como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que q u i e r a comer peces, que se acuerde del refrán. Qué vulgarite. ¿Dónde se mete Bueno, t o ñ o h a s visto. el que he hecho... El, el b a t m a n eslovaco? No, no, no. ¿No, ¿No lo visto. has visto? Pues Pues hay unas fotos que está g u a p í s i m o Ah, sí, sí, es que como l l e v o ya se... es que yo de un día para otro cambio totalmente, porque cada día tengo una s cosa s diferente s que ya no, no me sitúe muy bien. Pero sí, sí, sí, claro que lo he visto, lo he visto, pero que no es el b a t manos, es el de la película este que creó el Bob c a n e Es、eh, un Batman que es real de carne y h u e s o Auténtico. Auténtico, auténtico. Como las mujeres con hino. Efectivamente. <risa> y vive en Eslovaquia y se llama Soltán k o a r i Además, es hasta jovencito, de 26 años, un、uh -huh. pimpollo. <risa> Que se ha convertido en el héroe de su localidad. Es ¿eh? una localidad, vive en un pueblo, no lo no he puesto el nombre porque no me iba a salir, ¿Qué? así que digo, me hago por el nombre. Dunaska. Está situado en su pueblo a 55 kilómetros de Bratislava. Vive en un edificio abandonado, sin servicios básicos, no tiene electricidad, agua, calefacción, nada. Dice, pero esto no le impide hacer un poco mejor la vida de sus vecinos. Si hay una abuela que va a buscar gás con bolsa, va y le ayuda.、Eh, si hay otra que tiene que hacer otra cosa, va él y se lo ayuda. Si、sí, sí. se pelea un、Esculpe. niño pequeño con Señor, un niño sí, mayor, sí. defiende al pequeño. Dice, Riega、sí. las plantas, corta el césped, es n m p a solidario. Sí. ...hombre... Limpia la calle. e e s t o lo podía m o s e r c o n t r a m o s Entonces, sí, sí, sí, sí. Los, vecinos, tablas, los, vecinos, los vecinos, para agradecerle estos favores que hace, pues le dan alimentos, le dan cosas a comer. ¿Sí? Pues está siendo famoso para.、Eh, además, y lo curioso es que además va vestido como el, el Batman de la película. Ah, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> Eso es lo que no es que es un mendigo que está allí ocupando un、que、sitio. No, no, que y... Es un Batman, de verdad. Es un Batman que va vestido como, de era, Batman. como el que se, va, se viste de Superman, pues es de Batman, pero、está? hace todas estas cosas. Dice、está、que aún no, no se ha peleado aún contra el crimen, pero cree en la justicia y desea ayudar a la policía. Pues mira, qué simpático. Qué día lo vemos defendiendo ahí. Ayudando a la policía、no、ideas, a capturar、no、a los ladrones. <risa> sí, que nos vengan a zarbar, r ¿no? n u y qué miedo! Sí, sí, sí. <risa> bueno,、pues sí. que no es decir, que raro aquí en España hay, pero que fuera también ¿eh? existen. Bueno, mientras、impersonal. les dé por eso. a c s a Pero bueno, cosas, me parece estupendo, muy bien. Muy bien. Yo、Ayuda、lo veo, ¿no? Muy mira, muy bien.、Claro. Bueno, a ver si, es, si conocéis esta, esta voz. primavera los colores las flores Es lo más publicitario que tiene la vida. e s t a es Mafalda. <risa> Qué buena. <risa> bueno,、oh. era el comienzo de la película de Mafalda que acaba de cumplir 50 años. Fíjate, ¿eh? Ya. Empezó, sigue siendo j o v e n Sí, y además、problema. de actualidad. <risa> Todos sus mensajes son actuales. Eh, la niña más contestataria, inteligente y reflexiva. ¿no? Dice que, yo eso no lo sabía, que empezó para la Inventoki, n o el dibujante, para, para hacer publicidad a una, Electrodoméstico. A eso, a una marca de electrodomésticos.、Eh, fracasó y siguió dibujando. No es que fracasara, es que por lo visto la campaña publicitaria que tenía. Planteado en aquel momento, que estamos hablando de 1972. ¿qué? 62. 62 S, exactamente.、Eh, me he confundido y es que en el 72 fue cuando Kino dejó de, de dibujarla. Y no pudieron concretar cualquier cosa, lo que sea, y entonces no se llevó a cabo.、Uh -huh. eh, supongo que te gustará, Toño, y m á falta. ¡Ay, m o ñ u ñ i l l a、Moñuñilla. ¡Sí! ¡Oh, no, qué va!、Que、me encanta la v e a d e l í c u la e No. Es una. Como un TV, un cómic.、Ah. Y ahí estaba.、Eh, tiene n unos personajes muy característicos, ¿verdad? Me encantan. Está el, el Felipe, que es muy romántico. El Manolito, que es el. <risa> el, el, el hijo del tendero, que es capitalista, nada más que sueña con tener. <risa> Eh, dinero, y ahí está Susanita, la que le hubiera gustado al gallardón. Esa sí que le hubiera gustado, porque esa nada más que piensa en ser madre, nada、oh. <risa> más que piensa en, en ser mamá y, y, y, y tiene unas discusiones con Mafalda. Y después está Miguelito, el filósofo, su hermano Guille. Y una tortuga que se llama Burocracia. <ríe> y es genial. Mafalda, la verdad, que es, es, en realidad es una feminista, ¿no? Sí, totalmente. <ríe> y muy contestataria y admira los Beatles. Se pájaro, cuestiona ¿no? la realidad y se hace preguntas. Y yo recomiendo a la gente, la, la gente joven, no sé si la conocerá mucho, pero.、Mmm, Estaría bien que la conocieran porque tiene un humor. Sí,、eh, es muy actual, además. Sí,、eh. muy actual, sí. Y, y odia la sopa, las guerras y las injusticias. Total,、eh, invito a la gente a leer a Mafalda o a ver la película que se llama Mafalda, si no quiere leer los. Los cómics, ¿no? Que ya están todos recopilados en, en uno que se llama Diez años de una falda o algo así, ¿no? Bueno, pues vamos a poner una música y ya vamos terminando. o、no. Soy.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 マラドーナが t a スとイルカがナイスとイルカがナ o スとイルカ t ナイスとイルカがナイスとイルカがナイスとイルカがナイスとイルカがナイスとイルカがナイスとイルカがナイスとイルカがナイスとイルカがナイスとイルカがナイスとイルカが n イスとイルカがナイスとイルでがナイスとイルカがナイスとイルカがナイスとイルカがナがナイスとイルカがナイスとイルカがナイスとイがナイスとイルカがナイスとイルカがナイスとイルカがナイ メイカーラティナ、ウィーヴァイト、ウィーヴァイト、ウィー Bueno, ¿qué tenemos para esta semana? Aparte de procesiones. Bueno, de la, piscina, la, de la, la piscina se la escucharon. Las procesiones, ¿no? l a i g l e s i a las capillas, colocarse la mantilla. Lolita, cuando están en a p i s n a No saben nada cuando hay、mmm, lo de la piscina. Porque ya. yo ya、no、estoy harta de dar las q u e Hoy se lo he dicho yo a la orquesta. Digo, mire, yo no puedo dar quejas, pero es que el agua está fría. Es que está fría. <risa> vamos, vamos una. Y a d a v d i c e Porque así no fui yo, porque me d o l l e la p e ñ a en la cabeza mucho. Y, y dice: dice, sí, va, no, Vale, nos acordamos <risa> de ti, porque tú ves que hoy está fría. Valle estaba horrorosa de fría.、Hombre. Ya va a salir Valle el pliego para. Hombre,、si、yo, no me importa que siga este señor, pero por lo menos crees que el agua la tenga. Es、eh, como estamos con los huesos y nos metemos. Es que、sí. es imposible. Oye, y la cosa es que l el personal está allí: hoy está fría, está fría. Y ahora. Nadie da la que ala, oye, yo soy la clave. ¿Sí? Pues Ese, ya va a ya va efe, a salir、efe. ya va a salir el pliego de, para la licitación de la piscina y veremos、Ese. si se hace un buen seguimiento、Ese. y se controla, porque es un servicio público importante. Ese, que tiene que estar, ¿sí? de la que está allí, dice: Es que como ya hace mucha calor la calle, e q calor la calle hace? ¿eh? o c e s a las calocas, para que caliente el agua adentro. Anda, que bien. Pero es que、eh, estaba fría y llevo unos días que ya está fría, ya está.、Mira. Lola, ¿qué, Qué tenemos?、Nada. Tenemos unos cursos, ¿no? Ah, ah sí.、Eh, después, pero después de Semana Santa、eh, comenzarán los cursos que se organizan desde el Centro de Informática, desde el Centro Municipal de Información a la Mujer. Pues a partir del día 16 comienzan escalonadamente. Eh, pues a, va a haber dos de informática básica, internet y correo electrónico, para gente que no tiene ni idea, que todavía hay bastante para mujeres, y, y después dos de redes sociales, porque bueno, era una de las demandas que teníamos de las usuarias. Que queremos que uno de ellos tenga prioridad, pues las la mujeres de asociaciones, porque bueno, las la redes sociales se han convertido, mira lo que comentaba Zara anteriormente, pues se han convertido en un imprescindible para、El、la difusión. Exactamente, para la difusión y la información y la comunicación. Entonces, bueno, pues esas herramientas hay que saber manejarlas.、Uh -huh. Y. Y después también otro de montajes creativos. Se van a organizar en total en este año 2012, igual que el año pasado, diez cursos de informática,、eh, cinco se van a hacer ahora,、eh, después de Semana Santa, y los otros cinco después de, del verano. o Por la mañana, por el la tarde. En horario de mañana y tarde, los cursos tienen. q u edad Tienen que tener. No, no, edad ninguna. Mayor de 16 años.、No, no, para mí no. Para decirte, no Pero、cabrón. bueno, ¿y para ti por qué no? Yo, yo me voy a. ¿Tienes informática、manda. ahora y ahora? ¿Y por qué no? Nunca tarde. <ríe> y la、bueno. dicha buena. Mayor、bueno, a u n curso de piloto? Es el único requisito. ¿Qué más? Y es apuntarte allí, ¿no? Claro. Hombre, preferiblemente porque la idea de que del, del aula de informática, del centro de la mujer, es、eh, bueno que las mujeres mejoren su ocupabilidad y se disminuya la brecha digital.、Eh, digital, ¿no? Porque hay muchísimas mujeres y además no mayores,、eh, que, sí, sí, sí. que a mí me sorprende,、Ajá. pero es así. Que、mm -hmm. no saben ni tocar el ordenador. m u c h a s te lo dicen, ah, yo toco, lo, lo toco por limpiarle el polvo. <risa> yo no c <condeo> es <risa> verdad. Entonces, porque sí, hay una cierta tecnofobia y un cierto temor a que, bueno, se vaya a romper o, se vaya, o vaya a. Y bueno, eso no le pasa nada, pero bueno, es un poco quitar los miedos. Una vez que se inician, después la ves experta s por ahí. Sí, sí. Estupenda, es、junté. fácil. Bueno, p e r yo me apunté mi, mi barriada.、Claro. Pero como ya me vino aquí a la radio, pues. Pero me ponía mi nieta a la vera para que me diera lo que tenía que hacer. Claro, claro. Pues, claro. Sí, ya,、sí. Lo deé, lo deé. Así que las interesadas ya se pueden desde hoy, ya se pueden pasar por el Centro Municipal de Información a l a m u j e r e Y n e e s i t l a n q u e yo no s sé t En la calle Portugal, detrás del, cer, del Centro de Salud Virgen del Valle,、sí. pues en lo, en lo que se conoce como el hoyo, sí. allí sí. estamos. Uh -huh. Lo voy a decir yo a mis nietas, mi nieta. una que es la que está, la otra está estudiando. Bueno, también、mmm, hay los sábados, supongo que ahora en Semana Santa se parará, pero que están teniendo bastante éxito. Tallero, talleres en el Museo Histórico Municipal para niños y niñas, ha habido talleres de, de bisutería, talleres de mosaicos. Y van a, a continuar haciendo talleres. También los amigos de e c i j a la Asociación de Amigos de e c i j a han hecho un, una cosa que se llama Programa Ciudadano para la recuperación de la imagen del centro histórico de e c i j a Que consiste en que han pedido a los dueños de los locales que están vacíos,、ah, sí, que sí. tan mala imagen dan, pues se los han pedido que se los presten durante esta Semana Santa. Creo que hasta el, el 30 de, de abril, y se ocupen con exposiciones de asociaciones, de artistas, de todo esto.、Ah, pues mira, una bonita idea.、Mm, sí, porque la verdad que da una imagen horrible、sí. pasar por esa calle、pues、más sin p r a p o r e j e m p l o Y todas las tiendas cerradas.、Mm, a mí me da mucha pena. Y los e s p e r a e m o s que eso también no nos no lo llenen de santos, ¿no? Porque bastante tenemos con los que tenemos colgados en el s a l ó No, n va a、eh, haber arte, va a、pues、haber sí, sí.、Eh, carteles. Los, yo he visto el de los amigos de Ecija y tienen cuadros. t tienen... i Ellos n n e e sacaban ante unas láminas preciosas en blanco y negro de Ecija sí, y demás. La de e c i a está buena, terminar, ¿vamos a comer también? Sí, la de e c i a va buena también. p e p a r para e l l o con Bueno, pues nada más, ya vamos. A despedirnos hasta después de Semana Santa, semana Santa ¿no?、Eh, pues、nos、sí. vamos de vacaciones. Oye, bueno, ¿y en Marinaleda lo de la Semana por la Paz no s a b e s nada, no? Yo he estado buscando y no he visto nada este ya, año.、No、pero siempre, normalmente, siempre hay. Es en esta hay, época, sí. En esta época hay conciertos o bien en la Palo Palo, en el sindicato, siempre hay cositas alternativas. Pero como he dicho, h a pillado lo de las elecciones, pues a lo mejor no. No sé. Me no, extrañó, pero、sí. no lo he encontrado. Seguro que sí. No lo e n c o n t r a d o Bueno, pues ya nos despedimos. Decir a, a las personas que nos escuchan que nos pueden escuchar、eh, a través de internet también.、Eh, en el blog de la radio, FM-radiodecija.blospot.com. g También en el blog de las Somos Todas, de la Asociación Hierbabuena. En el Facebook. Y también en la radio, por supuesto, en FM Radio, el 93.4 de la FM. Y ya nos despedimos hasta después de Semana Santa en nuestro programa. Las somos todas santificadas. En nuestro programa, Las somos todas. メッセは世の世界の世の世界の世界の世界の世界の世界のの世界の世界 r 世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界のの世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 a の世界の世界の世界 i 世界の世界の世界の世界の i 界の世界の世界のの世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 o 世界の世界の世界の世 私の人生は世界 s 人生の世界ので界の世界の世界の世界の世んの世界の世界の世界の世界の世界のス界の世界の世界の世界の世 i v 世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界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 パカッコラの巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の s の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の� カリブルがビジュラーの飼い主 l bajo el sol en が u b a s ーの飼い主を飼っていたのは、カリブルがビジュラーの飼い主を飼っていたのは、カリブルがビジュラーの飼い主を飼っていたのは、カリブルがビジュラーの飼い主を e っていたのは、カリブルが l ジュ Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes c o m p r a た。 オペレーションコンドリンバディンドミニドゥ